Ah, Esta vez lo hacen el viernes, y va a haber una reunión de parlamentaria a las ocho y media del viernes, 25, y va a haber sesión. Y pregunto, ¿viene el, el presidente el viernes? Y ahí Alpa dijo que está medio casi confirmado. ¿eh? Ah, sí, le no hay... puso un en principio. En principio. En principio. Pero... <risa> sí. Sí. sí. Bueno, eh, va a estar en Neuquén, así que capaz que está cerca de acá. Este... Así que, bueno, claro. Ahí bien. Claro, sí, la agenda incluye Neuquén y La Pampa. Claro, mm. bueno. Eh, veremos porque, bueno, la habían postergado o, o a la, la, la, la última visita que iba a hacer. La, el viernes de la semana pasada. Eh, pero el temporal era en Buenos Aires. Vieron que hubo bueno, temporal. Bueno, de ahí. Claro, sí. sí, sí. Porque o sea, acá estaba re lindo. Yo te diría que el temporal es, es general el temporal <ríe> para Alberto. Sí. Bueno. Sí. Bueno, eh. bueno, en algunos medios dice que hace un año que no tenemos presidente. En algunos medios porteños. Ah, gestionando. Vos decís, claro, está la figura el... ahí decorativa de Alberto claro, no, y el presidente claro, no es... tenemos presidente hace un año claro. otros dicen hace dos meses otros dicen después de las pasos el otro Pero día bueno, me, me, me... nadie dice que tenemos caí en un tweet de o en un X de Andrés Malamud que es un politólogo uh -huh. sí. y es serio el tipo no no hace chistes en general y en, en, entra el tweet hablando y dice es lógico que en esta circunstancia el electorado se vea cautivado por personas que no han gobernado nunca, como Javier Ajá. Milei o Alberto Fernández. <risa> es muy, bueno, es muy eh, bueno. En uno tiene razón seguro. Sí, sí. Y en el en otro uno. también. En, en el otro más o menos. <risa> bueno, eh, después más, más entrada de la mañana, Pali, vamos a, a comentar porque estuvimos recabando información durante varios días. Un tema que estuvimos cubriendo esa, esa actividad y que hasta ahora no se ha puesto este, en, en práctica lo que anunciaron que iba a, eh, que iba a pasar. ¿Se acuerdan que hace unos este, unos 40 días más o menos? Eh, sí, capaz que capaz que un poco menos, unos 30 días. Eh, se anunció que eh, Jimena Cabello iba a ser el monumento a la mujer trabajadora. ¿Se sí, acuerdan de eso? Sí. Bueno, eh, ya se cumplieron los 40 días que le dieron el premio y todavía no aparece el dinero para hacer el monumento. Uno se pregunta en esto, eh, después de 40 días y sobre todo este, el, el, el monto que, que iba a gastar en ese monumento, eh, ¿qué pasa con todo ese dinero? Bueno, eh, ahí estuvimos buscando información y después la vamos a comentar, pero bueno. eso todavía está recontraverde, eh, se había anunciado como que se iba a hacer algo rápido o algo más este, eh, con cierta celeridad y finalmente está todo parado y hasta la propia este, eh, este cómo es en... artista artista eh, no sabe qué pasa claro. este, no sabe qué pasa porque no aparecen los fondos y no puede hacer el, el monumento así que vamos a vamos a comentar un poco más de, de ese tema que está es un tema que quizás sea menor pero también hay que pensar en todo este contexto de De, de cuestiones económicas que bueno que, que ya los gastos se van para otros lados y no para para, sí. para estas cuestiones que, que tienen que ver con la con el arte sí. la la semana la que, que viene y... aparece eso acordás Una... vuelve Sergio sí. Sergio Tomás de Washington aparece en la plata de y decís, aparece, empieza bueno, a derramar, ojalá, ojalá. El, el efecto derrame. y sí, lo único que van a hacer es una redeterminación de precios de lo que valía sí, bueno. el, el monumento antes y ahora. Que se ajuste, ¿Sí? Jimena, Jimena sí. ha vivido así ajustando a la realidad <risa> y adaptándose así. <risa> de chicle lo puede hacer, así lo estira un poco. Claro. Bueno, Mauro, eh, dale, eh, cuando tengas novedades bueno, más vale. volvemos con lo que sea necesario. Dale, dale, dale nos reencontramos, gracias. Dale, eh, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Mon